Rodrigo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Mauro? Buen día. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo dentro de toda esta crisis que se está se está observando porque ahora sí está, digamos, una cosa es lo que uno viene diciendo hace hace tiempo, hace meses atrás. Sí, más un más año desde, por lo menos. Desde, desde, sí, son más o menos desde marzo te diría que uno empezó a ver que esto se desplomaba en julio directamente cuando la GP Morgan dijo la Argentina ha llegado a un nivel de endeudamiento que ya no es Eh, no es una persona, a la que a una paesa al cual se puede invertir, y a partir de ahí se, se vino toda una debacle, que eh, obviamente está generando, ya está, digamos, impactando, porque digo, ya llegó esto, digo el desempleo está llegando, los retiros voluntarios en los supermercados se están dando. Acá en la provincia de La Pampa no no es de tan, los retiros voluntarios no son tan masivamente, porque tenés el tema de la intervención que hace el Banco de La Pampa, con las tarjetas, con el... La, la compra en, inclusive en comida, en cuatro cuotas, y de alguna manera es un paliativo, pero sabemos que el paliativo, todos sabemos, que estás refinanciando de alguna manera o estás dilatando una una crisis doméstica que te va a terminar llegando, porque terminas pagando el mínimo, refinanciando las tarjetas, no puedes pagar la la cuota de un auto que te metiste hace 20 meses atrás, eh, hoy no pero la estás que, pagando. Porque entonces, hay que comer. Claro, te además te embargan el auto, o sea, te conocidos viste que uno tiene que, que te llama y te dice, che, o sea, me embargan el auto, tengo tres cuotas atrasadas, y tres cuotas atrasadas hoy en, en, un, en un plan de auto que está prendado, estamos hablando de un palo y pico, imagínate. todo sí, esto Es una bola que no se que que, termina nunca. Sí, no, no, se termina, todo esto termina y, y, y, y no quiero ser malo, pero digamos, no hay manera de que cuando un gobierno... Eh, vos tenés un familiar con discapacidad y ese familiar entra o agudiza su enfermedad, cuando vos tenés un abuelo o un papá o un, o un conocido tuyo que ya no puede comprar los medicamentos y esos medicamentos agudizan su enfermedad, cuando vos sabés que con mucho esfuerzo te compraste un auto y ahora te sacan el auto cuando vos sabés que tenés la casa hipotecada pero te llega la notificación de que te van a ejecutar la, la, la hipoteca porque no pagás el crédito hipotecario, cuando vos llegás que los pibes te piden cosas para la escuela que vos no las podés pagar. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que la gente, digo, no te no no te estoy hablando a vos, digo, le estoy hablando un poco a la gente, ¿no? Digo, ¿qué creen que va a pasar? Que la persona a la que se le murió un familiar, un jubilado, alguien que no le llevó el medicamento oncológico, al que le quitaron la casa, al que le quitaron el auto, ¿qué creen que va a pasar? ¿Se van a quedar en la casa aplaudiendo viva la libertad avanza? No, señores, empiecen a vivir la realidad porque el mundo real lo estamos palpando, ¿no? Y hoy nos está golpeando a muchos... Eh, en, en familiares cercanos o propios y bueno y se terminó o sea, se terminó este esta mentira donde hay un flaco que se cree que es un rockstar hablando pavadas mientras el pueblo pasa hambre y está padeciendo un montón de situaciones esto es la real del país de lo que está viendo hoy. claro esa es la realidad de las personas de a pie pero por otro lado la realidad en la que vive el gobierno es que nos está diciendo porque también el gobierno nacional le está diciendo al pueblo argentino que que después del arreglo o, o del este del, de la ayuda del Tesoro de los Estados Unidos, nos van a salir los dólares por las orejas. Bueno, eso no va a pasar. La ayuda es simplemente para poder garantizar el pago de las deudas, que ya tomó que hay que pagar intereses, que hay, hay que pagar los intereses, digo, de la deuda, porque esto de que no se emite dinero, no se emite continuamente dinero, la base la base monetaria se debe estar llegando a cuatro veces la que recibió mi ley. En un año y nueve meses cuadriplicó la base monetaria, emitió dinero, lo que pasa es que en vez de meterlo en la gente y ayudar al pueblo, lo emitió para pagar las mismas deuda que toma, refinanciamiento, negocios de la bicicleta financiera, algunos ladrones de guante blanco. Entonces lo que a vos te sucede es... El, el la plata que presenta presta Estados Unidos en este swap que se llama primero que todavía no cayó, pero sí hizo una intervención en dólares en el mercado argentino comprando pesos, imagínate Estados Unidos comprando pesos, es más o menos como si viene el usurero y te dice no te preocupes que las deudas de las tarjetas de crédito te las pago yo, o sea me quedo tranquilo no es normal <risas> claro, quedate tranquilo, dormir tranquilo que no va a pasar nada, no, no es normal obviamente hay una cuestión geopolítica que en la microeconomía no la va a sentir, nunca la va a observar, nunca la va a ver, que tiene que ver con el posicionamiento político-militar que tiene Estados Unidos y que quiere tener Estados Unidos en el segundo paso, que es, está Panamá y está el Estrecho de Magallanes abajo entre la Atlántida y Tierra del Fuego, no en esa zona de ahí es donde vos tenés un control geopolítico de la zona. Y después las tierras raras. Nueve provincias argentinas tienen tierras raras, que son las mismas que tiene Ucrania que han llevado a la guerra y que de alguna manera Estados Unidos quiere entrar en, en, en, en este en este nuevo esquema de lo que se necesita para la IA, para la para las eh, no solamente el dicho no digo eh, para la tecnología todo esto necesita de tierras. ra nueve provincias tienen este tipo de tierra no que son para hacer, sobre todo eh, se les llaman como si dijera microchips no sí. de eh, este tipo de que se hacen con este tipo de elementos Eh, ¿Dijiste, Rodrigo, Entonces, tierras raras? Sí, se conocen como tierras raras. Ajá, Están que, en que no, no, hay nada, no hay nada hecho en ese lugar. No está, claro, no está explotado, Ajá. además tenemos mucho nosotros, vuelvo a repetir de nueve provincias tienen, y hay mucho de esto. Entonces, no te da la plata porque vos sos bueno, te da la plata porque te va a extorsionar, te va a pedir, ¿se entiende? Entonces vos decís, qué bueno... Eh, es bueno eso, que tengamos tierras raras. Rara. Es bueno que tengamos el control de un paso entre el Atlántico y el Pacífico. Es bueno que tengamos una Patagonia en donde quieran invertir 25.000 millones si no me acuerdo mal, la cifra era 25.000 millones de dólares una empresa porque la parte, digamos, climática eh, de, de la Patagonia, creo que se va se está estudiando el, instalar en Auquel para hacer un polo de IA, ¿no? de inteligencia artificial. Sí. Entonces, tenemos, tenemos un país... En muchas condiciones, lo que pasa es está gobernada por este demente, o sea, es, es, lamentablemente los sueños de la gente se apostaron en un flaco que no está en su en sus cabales. Pero realmente ya estamos perdiendo una, una oportunidad increíble, tenemos vaca muerta. Pero bueno, o sea, el flaco se dedica a otra cosa, pero menos a cuidar a su patria, a cuidar a su pueblo, a cuidar al trabajador, a cuidar al comerciante, a cuidar a la industrial a generar créditos industriales para generar nuevos proyectos? ¿Por qué no podemos generar nosotros nuestros propios proyectos para poder tener nuestra propia tecnología, para poder avanzar sobre nuestras propias recursos naturales? y bueno, todo, y, todo esto, y todo esto, Rodrigo, que estás planteando que es interesante, sobre todo para... Para la persona que está haciendo sus cosas en este momento en la casa, en el auto, escuchando la radio este mientras va en bicicleta y escucha esto, es decir, todo esto tenemos en el país, pero este tipo nos está gobernando una persona que no está bien y que lamentablemente alguien le puso el voto para eh, ungirlo como presidente. La pregunta que tengo para hacerte es... Antes, los otros gobiernos anteriores, ¿se ocupaban de esto o no se ocuparon de todo esto que estás planteando? El, el problema de los gobiernos, sobre todo los últimos dos, tanto un gobierno de Alianza como el de Macri, como un gobierno de Alianza como Alberto Fernández, es que hay algo, algo fundamental en todo esto. Pero es, es, es clave. No resuelven el problema de la distribución de la riqueza en este país. No importa quién gobierne, inclusive en el último gobierno de Cristina también se acentuó la mala distribución, ¿no? Uh -huh. Es que acá, en este país, las riquezas, en términos eh, de números, no ya de recursos naturales, se los lleva más o menos un 20% de la población. Y el otro 80% se reparte un 20%. Y se concentra más cuando decís del 80% hay un 5%, un 4%, que se lleva directamente el, el, el 90% del 80%, ¿no? O sea, claro, digo, sí, sí, eh, sí, sí. Digo, si vos no resolvés esta ecuación, ¿no? Es fundamental para decir que, bueno, yo quiero yo quiero, yo quiero quiero que el trabajador, uno sueña, ¿no? Y creo que vos también, y todos soñamos. Y cuando vos trabajás 48 horas semanales y llegás a fin de mes, ¡la puta! Puedes pagar una cuota de un terreno, amigo. Y después que termine de pagar el terreno puedes pagar la cuota de una casa. No, tampoco estamos pidiendo, el mundo obrero... Y, y yo creo que los, los dueños de los comercios, los dueños industriales y los dueños de los campos también quieren ver, quiero pensar, y quieren ver a su empleado tener su casa y tener su, su terreno. No estoy hablando de un terreno de, de 35 por 50 y una casa de 400 metros cuadrados. Estoy hablando de un terrenito de 10 por 20 y una casa de 50, 60 metros cuadrados, donde puedas cubrirte del frío, del calor, de la de tener un poco de seguridad... Este es el sueño del trabajador argentino, que tenga la posibilidad de mandar un pibe a la universidad sin estar pensando que va a perder laburo a fin de mes. Sobre todo porque la vida se te termina. Y, y si te tenés 50 porque... años hoy en día, eso ya ya no lo ves. Por lo menos no lo ves porque hay una, en perspectiva. Mauro, tenemos una vida. Tenemos la posibilidad eh, hoy, más allá de las creencias, de, de, de la reencarnación, Dios sí, sí, sí. y todo lo que podemos decir, es, la vida misma en mí ahora es esta. Después veremos, pero mi vida ahora, si yo no la puedo llevar adelante, o sea, empiezan a ver, empiecen a preguntarse por qué está la frase esta, los jóvenes no quieren laburar. Yo escucho mucha gente diciendo los jóvenes no quieren laburar. Y los jóvenes no es que no quieran laburar, probablemente hoy estén en una condición de no querer laburar, pero en el en la en el en el inconsciente, ¿no? El tipo llega a un trabajo que apenas se alquila un departamentito o algo atrás de otra casa, viste que ya construida, que alguien construyó un departamentito en el fondo, y no no llega a fin de mes, y vive solo, y le dice no quiere tener familia, y tiene un perro, y sí, flaco, o sea, a ver, no llego a fin de mes trabajando 48 horas semanales, el día que me jubile voy a cubrir a Tremango y no voy a tener medicamento no puedo tener una familia, no puedo comprar un terreno, no una casa. ¿Y qué quieren que haga? Empiecen a hablar de la realidad... La gente debería empezar a hablar realidad de lo que le pasa al mundo obrero, lo que le pasa al comerciante, que invierte eh, y en cinco años se tiene que ver en qué tiene que reinvertirse, o terminar siendo un changuista porque tiene que cerrar el comercio. O el industrial que invierte en tecnología y ahora está, está, está usando el 50% de su capacidad, porque el otro 50% la tiene parada porque no tiene que vender, porque el dólar no es un dólar competitivo contra un mundo que se despedaza en quien ofrece el producto más barato y la mano de obra más precarizada. Si la Argentina no resuelve este problema de distribución de la riqueza, nunca va a tener un electorado que lo acompañe a largo plazo en un mandato, digamos, un mandato y, un, y su renovación, porque el 80% de la gente vive pobre. Hablo en términos de pobreza, ni siquiera de deseos. Porque, digo, el Estado como tal, y yo por lo menos yo lo visualizo así, tiene que garantizar los derechos de las personas, de todos, vivienda, seguridad, educación, trabajo, ¿no? pero hay que empezar a separar que ahí sí cometían por ahí errores aquellos gobiernos mucho más progresistas que terminan cu queriendo cubrir las necesi las necesidades no los deseos de las personas los deseos de las personas son infinitos, son infinitos. Y además ser infinito claro además de ser infinitos tienen que ver con qué sea cosa o sea yo te puedo garantizar la casa la vivienda ta, ta ta pero si vos te darte un ejemplo no pero si vos querés Eh, en tu piso, querés porcelanato, querés PVC doblevidriado, querés losa radiante, qué sé es yo, un nivel de casa distinto, Otro bueno, yo te doy la casa Vos tenés que ponerle un poco también de onda a la vida. claro, Entonces, en este distribuir de derechos y deseos, hubo errores políticos uh -huh. de cuál es el verdadero rol del Estado. Y yo he sido muy criticado por decir, ah, bueno, entonces yo no tengo derecho a tener un televisor. Sí, amigo, vos tenés derecho a tener un televisor. O sea, no, no te lo tengo que garantizar yo como estaba, yo te tengo que garantizar tu casa, te tengo que garantizar que vos vas a hacer el medicamento, el trabajo, y un montón de necesidades básicas para tener una vida digna. Pero el televisor no es esencial, Netflix no es esencial, Spotify no es esencial. Si vos los querés, tenés que ponerle un poco de onda. Claro. Pero que si en, ¿En algún momento, en vida, Oscar Mario Jorge sí. dijo, eh, hay otra vida, pero es más cara. No, bueno, también lo decía Hanging, ¿viste, que decía? <risa> eh, pero digo, sí, sí, y, y quiero llegar a esto... Si hay una buena distribución de la riqueza, créanme, que hay una posibilidad enorme de que el trabajador no solamente tenga esto que, que yo digo que son cubrir las necesidades, sino que también va a poder tener la posibilidad de eh, tener un poco más de tecnología, tener unas vacaciones de eh, al año como corresponde, como cualquiera. Eh, Pero bueno, si falta, si la distribución falta solidaridad claro. Si la distribución de la riqueza no la hizo ni un gobierno de centro izquierda o de izquierda, no la hizo tampoco Macri, eh, ¿crees que la va a hacer un gobierno de derecha? Digo porque no, no. Eh, anda Ravier dando vueltas y hablando con la militancia y nunca habla de este tema. Estuvo en la no, Cámara de Comercio, no sé si vos estuviste en la reunión no, con, no, no, con no, no, no, Ravier. No, es la parte empresarial. Yo claro. a veces, eh, yo, yo, a mí, yo siempre digo... Eh, lo mío es la defensa del movimiento obrero la, la defensa de, del trabajador pero tampoco soy un tonto de creer que si al comercio le va mal ¿me entendés? Eh, al trabajador claro. le va a ir bien o sea, a la industria le tiene que ir bien al comercio tiene que ir bien, al campo le tiene que ir bien y eso va a derramar, si hay una verdadera distribución de la riqueza, en buenos sueldos para poder tener buena calidad de vida claro, Rabier que... no lo conozco la verdad que no lo conozco, pero Ajá. sí el otro día escuché algo, una parte de lo que habló en Neura, el programa de Fantino sí. y la verdad que está desconectado de la realidad por el muchacho o sea indefectiblemente esto es de estos muchachos teóricos no que nunca han trabajado nunca han emprendido nada en, en, en términos reales de, de que hecho de comercio de industria una unidad de negocio porque en el momento en que él dice mira yo me acuerdo de literal que yo dije por dios santo este muchacho va a entrar de legislador porque encima va a entrar no claro sí pero digo este este muchacho dice que si entran eh, ropa más barata ¿No? que el trabajador y la gente, digamos, vendiéndole una mentira a la gente y si la gente va a poder comprar más barato. Entonces, vos de soñar un poco me pongo a pensar, digo, pobre flaco, o sea, cuando cierren las industrias textiles, cuando cierre toda la industria nacional, cuando el comercio no venda y los trabajadores se queden sin salario, sin su puesto de trabajo, el trabajador no va a poder comprar, ni lo chino, ni lo va de Bangladesh, ni lo argentino, porque no va a tener trabajo, no va a tener ingreso. Ni Shein ni Temu te van a salvar, digamos. Claro, tiene tiene tiene un discurso tan teórico y tan berrete y tan alejado de la realidad que hasta es perdonable, ¿me entendés? Porque la ignorancia a veces es perdonable. O sea, casi te diría que, que me da lástima por el flaco, o sea, porque es, es, cuando algún día se encuentre con otra realidad, hoy porque vive de un sueldo público, porque el flaco cobra de la Universidad Nacional de La Pampa, y este flaco realmente tuviera un comercio, ¿entendés? Y alguien le estaría diciendo esto que él está diciendo, la verdad es que estaría preocupado. Ajá. Uh -huh. La verdad que es un panorama increíble que el que estamos viviendo. Estamos cerca de las elecciones, así que veremos cómo se desarrolla eso, pero mientras tanto tenemos que ir escuchando todas estas realidades. Eh, gracias, sí. Rodrigo, por este ratito con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te escuchamos. No, gracias a ustedes y, y sí a la gente solamente esto decirle, cu cuando vayan a emitir un voto, o sea, eh, no se confundan con tanta información dando vuelta, no con tanto té no, claro. no con tanto TikTok, no con tanto Itogrof. Piensen simplemente es dónde estaba hace dos años atrás y dónde estoy. Probablemente algunos estén mejor y otros estén peor. La gran mayoría vamos a estar esto, estar peor. Yo, la gran Yo mayoría. creo, bueno, ahora bendí. Yo creo que ese si uno analiza eso, el resultado electoral va a ser contundente en contra de este gobierno porque la gran mayoría está peor que antes. Gracias de nuevo, Rodrigo.